Evidentemente ya estamos eh, con ganas de festejar este 31 de, de de agosto, el Día Nacional del Maíz, a su décima quinta versión. Eh, es una feria que año a año estamos eh, eh, dando por el tema de que nuestros agricultores, es el, la mayor parte de nuestro municipio de San Pedro cultivan el maíz, sabemos que es un un producto que ayuda a lo que es el tema de seguridad alimentaria del país y es por eso que estamos lanzando, invitando a que vamos a esta feria, a que nos acompañen a la feria para poder engrandecer lo que es el tema de tecnología y conocimientos en variedades de maíz. Tenemos también eh, muchas exposiciones de las diferentes empresas que nos van a visitar tanto maquinarias como insumos Y es por eso que nosotros estamos aquí para poder presentar y invitar a toda la ciudadanía Montero, a Santa Cruz, a todo el departamento que nos visite para poder hacer de que esta feria también se engrandezca en nuestro municipio y mostrar lo que tenemos en el municipio.